Charles Fourier, 7 de abril de 1772 a 10 de octubre de 1837, fue un filósofo y teórico social francés, conocido por ser uno de los precursores del socialismo utópico y fundador de la escuela de pensamiento, conocida como Fourierismo. Fourier creía que la sociedad debía ser reorganizada para crear una vida armoniosa y placentera para todos sus miembros, y que la igualdad y la justicia social eran las claves para alcanzar ese objetivo propuso la creación de comunidades utópicas llamadas falansterios, en las que la vida sería organizada sobre una base comunitaria y los medios de producción estarían en manos de la comunidad. Furia también defendía una teoría de la pasión atenuada, en la que las pasiones y deseos humanos serían canalizados y orientados hacia fines constructivos en lugar de destruir la sociedad. Creía que la división del trabajo y la cooperación eran claves para alcanzar la armonía social y que la diversidad y la libertad individual debían ser protegidas y fomentadas en la sociedad. Aunque el fourierismo tuvo un impacto limitado en su época, sus ideas y principios han sido una fuente de inspiración para muchos movimientos sociales y políticos posteriores, incluyendo el socialismo, el comunismo y el pensamiento utópico. Hoy en día... El fourierismo es visto como una de las corrientes más importantes del socialismo utópico y sigue siendo relevante en el estudio de la teoría social y política.